Bueno, charlamos ahora con Carlos Ojea Rullán, eh, Cabañas Urangus. Bueno, este primer remate realmente creo que con todo éxito y se te nota en la cara, Carlos. Sí, la verdad que muy, muy contentos. Eh, era el primer remate de tres cabañas, dos en las cuales trabajo desde que se iniciaron, eh, otra que es propia de nuestra familia, y realmente, eh, primer remate que parecía un remate, como decíamos recién, 50 aniversario, uh -huh. Porque muchísimas manos, promedio de los mejores del año, eh, imagínate que... Los toros de Pegri que tenían 15 meses eh, promediaron 32 mil pesos con un máximo de 59 mil. Toros puros controlados con un máximo de 25 mil. El último corral, un toro de 20 mil pesos, sí. promediaron casi 18 mil. Eh, las vaquillonas puras controladas entre 10 mil y 7 mil. No, realmente una fiesta, muy, muy contentos. Carlos, ¿cómo, ¿cómo nace la idea de venir a, a dar un remate a Juan mira, eh, con, del, con Alberto Gil estábamos buscando una plaza nueva para Delfinagro y Surangus que tenemos una producción un poquito más grande y queríamos buscar alguna zona donde no tuviéramos eh, tanta influencia nos pareció una zona muy interesante Bueno, Alberto tiene un poco de influencia acá ¿no? Sí, sí, obviamente, Alberto es local acá pero no vendíamos el reproductor claro. eh, y bueno, uno de los tres temas por los cuales vinimos acá es la presencia de Delfinagro fuerte mm. diría que la mayoría de las vacas Delfinagro están en esta zona eh, nos gustó mucho eh, empezar a trabajar con Martín Alonso, una consignataria muy seria, bien, muy bien. que realmente trabaja muy bien, eh, y nos gusta mucho esta zona de cría. Siempre veíamos en muchos lugares que de esta zona iban mucha gente a comprar y va a los remates y preguntas, o sea como hay con mucho entusiasmo y mucho interés por la genética. Así que nos pareció que era un lindo desafío. Y acá hay zonas de cría muy cercanas, como la Prida, La Madrid, la misma zona de Guanguelen, de Heró, que está cerca o la Barría también, así que que creo que es buena, han elegido bien la zona. Sí, pero hay otras zonas de cría que no hay tanto productor interesado claro. y profesional para trabajar. Nos pareció que en esta zona eh, no solo hay mucha vaca sino que hay criadores uh -huh. eh, eh, de primer nivel, criadores que eh, saben que invirtiendo bien en genética les va bien. Entonces nos pareció que era un buen lugar para, para arrancar. Sí. Lo que han hecho bien ustedes, que si bien este es un remate que salió, no digamos apurado, pero no es un remate tan pensado, por lo menos para nosotros, ¿no? A lo mejor usted. Ustedes lo vienen pensando hace años, pero este, lo bueno de ustedes es que lo que han traído no se han guardado nada. Han traído lo mejor, desde el primer corral hasta el último, y eso creo que la gente lo valora. Nosotros, en todas las cabañas que trabajamos y, y en la nuestra propia, eh, creemos en, en, en ser con mucha pre tener mucha presión de selección, ser muy profesionales para tener un producto homogéneo. Y eso es lo que creo que se vio hoy, eh, tanto para Sobramos como para el final, que ya tienen otro remate. Eh, claro. este, este podría haber sido un segundo remate con otra Calidad de Hacienda y no eh, la, la hacienda que estaba encerrada acá es del mismo nivel de lo del otro remate y eso es valorado si no me parece que es faltar al respeto a los criadores si uno eh, hace otro remate y va con una calidad inferior es como decirle para ustedes nosotros son menos importantes y yo creo que eso es un mensaje que nosotros no daríamos nunca entonces eh, y por suerte la gente lo vio y lo premió y estamos muy agradecidos bueno, indudablemente tenemos que hablar del toro gran campeón de Palermo de este año, que en parte que sos parte de él. ¿Qué es de la vida del toro? Bien, está congelando en CRB, eh, el toro lo vende de Bernardi en Argentina y acabamos de cerrar un acuerdo para llevar una cantidad importante de dosis a Brasil. Mm. Así que bien, bien, bien, muy bien. La verdad que eh, como dijeron mucha gente, es un gran campeón de la pista y gran campeón de la producción, queremos, por un toro muy productivo ah. y que estamos teniendo respuesta del mercado, ¿no? porque hay mucha demanda. Bien, me, fuera de micrófono me dijiste por ahí, comentaste que tenés un periplo bastante grande por el exterior. Sí, bueno, ahora termino con los servicios y hago una gira primero por Estados Unidos después vuelvo y después me voy a Canadá a ver qué puedo encontrar nuevo de genética eh, funcional y productiva que nos pueda servir la Argentina. Siempre tenemos que mantener, para mí, los, nuestros rodeos abiertos y si bien está lleno de todos los argentinos importantes, eh, mi misión es usarlos todos los argentinos pero a su vez buscar algunas corrientes de sangre nuevas que podamos incorporar a la Argentina y mantener líneas abiertas para no cerrarnos. Así que, eh, eso es un poco el viaje. Estuviste eh, jurando en, en Brasil estuve jurando la exposición de Estello ahora hace poquito en Brasil realmente impresionante el volumen la cantidad de hacienda fue una muy linda eran unos países ganaderos líderes que me faltaba jurar y la verdad que fue un honor poder ir allá la verdad el ángulo me decías que sigue siendo más importante en Argentina ¿no? que en Brasil eh, la calidad, no, en, en Brasil es muy importante la Angus eh, Sí, en cantidad en calidad, La calidad, todavía creo que Argentina está un poquito encima de ellos Pero realmente están creciendo mucho, mucho, mucho, están invirtiendo mucho les, Realmente el nivel es muy bueno ¿Es fácil o es difícil traer semen del exterior hoy por hoy? Eh, no, depende, no, hasta ahora tenemos que, por ahí es un poquito más lento Pero se puede traer eh, nosotros no, no traemos grandes cantidades traemos cosas muy puntuales, etcétera y no... Eh, te voy a repetir, por ahí es un poquito más lento el proceso pero hasta ahora se puede traer yo creo que sería una lástima que, que eso no sea así porque... Creo que es muy importante. Que haya en la líneas nuevas. No, que haya líneas nuevas de sangre, o sea, eh, si bien nosotros, claro. eh, hoy Angus es líder, Argentina es uno de los líderes mundiales, me parece que no tenemos que quedarnos en eso y tenemos que seguir eh, investigando y ampliando nuestra genética y seguir creciendo para que no se nos acerquen otros países, básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, la verdad que da para charlar bastante con vos, pero <risa> eh, te dejamos en plena libertad porque hay otros colegas que te están esperando. Eh, felicitaciones nuevamente y te veremos seguramente en algún otro remate por ahí Bárbaro, bueno, muchísimas gracias por estar como siempre y un abrazo a todos Gracias, muy amable Mira, eh.